Ocho de la mañana, dos minutos en toda la República Argentina. Lo vamos a saludar porque ha tenido la gentileza de atendernos en este domingo al Secretario General de los Trabajadores Municipales. José Estupia, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, Lucio, para vos y toda su audiencia. Un gusto saludarlo, ¿eh? Sí, sinceramente, de mi padre también. Bien, a ver, eh, Estupia, ¿sabemos? ¿Estuvo con Moyano ayer compartiendo algún encuentro que sirvió como, como cierre de año? Sí, eh, básicamente estuvimos bolsando. Eh, se hizo un cierre, una despedida de año este, bueno, alrededor de dos mil personas estuvieron y bueno, gracias a Dios eh, eh, pudo compartir la cabecera con él y, y estar por medio con él y, bueno, y charlar este, así que eh, todo muy lindo, gracias muy ¿Y bueno. ¿en qué contexto fue fue un cierre de año de la CGT? No, fue el Cerre de Año de la Confederación de Municipales Argentinos, uh -huh. este, donde había representantes de todo el país, eh, Secretario General de las distintas federaciones de las provincias este, de nuestro país, y a su vez los secretarios generales de la provincia de Buenos Aires también. Uh -huh. O sea que era este, una fiesta muy grande. Eh, y bueno estamos ahí en la cabecera con el secretario general garcía y con y con el lugar uh -huh. bien así que imagino habrá habrá servido también para para ponerse en contacto re, en ver ver la situación actual de cada uno de los de los distritos que representan digo más allá del almuerzo y del cierre de año habrá servido también como para para ir comparando distintas realidades ¿no? quizás sí, sí es un balance sí, sí, es un balance este del año pero eh bueno nosotros para nosotros siempre positivo el balance y, y siempre lo mejor está por venir y este y tenemos todavía por delante eh me parece muchas conquistas eh, así que bueno, más o menos ese tono y bueno se habló también de lo este de, de, del del expresidente Néstor Kirchner que justo eh tanto el secretario general de la federación de municipales como Hugo Moyano estuvieron, estaban estuvieron reunidos en en Olivo dos días antes uh -huh. o tres, algo así este y bueno este trabajando para trabajando realmente para para conseguir lo que los municipales estamos buscando y los derechos que se están postergando no como este está dentro de salario mínimo de telemóvil convenios colectivos de trabajo y, y todo eso, este, que nosotros estamos reclamando derechos, que queremos ser igual ante la ley este, como cualquier otro trabajador de la República Argentina. Uh -huh. Lucio. Uh -huh. Uh -huh. Queda claro. Eh, Estupia, lo traigo al plano local, de, um, usted partió rumbo a, a Buenos Aires a reunirse con Moyano el día después que se normalizaba la CGT regional Olavarría, eh usted quedó un poco al ojo de la tormenta también por algunas críticas encontradas sobre su participación en las dos listas eh, que se proponían para conducir la CGT como cree que queda eh la delegación local tras la la normalización no primero no se normalizó uh -huh. no se normalizó porque eh este compañero que vino secretario junto de, de Uterik no tiene no tiene facultades para para firmar nada Vino, miró, este, habló algunas cositas, este, realmente algunas incoherencias y se subió unos papeles. No se normalizó la CGT. Hasta el momento, si estamos, este, la conducción eh, que estaba sigue estando, o sea, sigue, seguimos estando en función de hasta tanto y cuanto desde la CGT central, nos notifique formalmente... ¿de qué tiene que haber un plenario? ¿Sí? Cuando se notifica, nosotros tenemos que tratar a eso, hacia la comunidad o sea, hacia los medios, Se hace una convocatoria por los medios, así habla nuestro estatuto y así debe ser. Eh, esto, eso no se hizo, entonces, eh, era un acto que no era, era un acto impropio, por tal motivo, eh, lo lo impugnamos. Es decir que Prestipino para ustedes no es el delegado de la CGT. No, pero él mismo lo dijo en un reportaje de parece ayer que, que no se había normalizado ni, ni habían asumido nada. Porque claro. no tiene facultades para firmar los documentos. Este vino y se llevó el documento. Uh -huh. Así que así están, si es un acto, bueno. Pero, mire, nosotros estamos de acuerdo, Lucio con con la normalización. Estamos de acuerdo con la normalización. Estamos de acuerdo con la defensa de los trabajadores. Pero no estamos de acuerdo con esos actos, que lo único que hacen es ganar de prestigio hacia la institución madre de todos los trabajadores argentinos. ¿Sí? Esto es lo único que hacen es ganar de prestigio. Entonces, este, esto nos tenemos que someter a una reflexión. ¿no? Eh, Y, y realmente sentado en la mesa y charlar. Uh -huh. En un momento, Prestipino, dijo usted, que no era válida la, la impugnación, porque tenía cuatro firmas de dirigentes. ¿Se lo dijo usted? Sí, sí, sí. Un reportaje. Fíjese, cuatro firmas, que al señor Prestipino le parece poca, es el 50% de sus afiliados al gremio fíjese si no son muchas firmas porque Pestipino eh, tiene ocho afiliados y le parece poco que cuatro dirigentes hayan firmado la impugnación pero eh, o sea eh, ¿me entiende eh, no es serio esto, no es serio me parece que no se le, le hace bien los trabajadores y como le estaba diciendo el uso lo que se gana es el prestigio eso es lo único que han ganado uh -huh. también hay, hay gente eh, estúpida que habla de la poca seriedad en la, en la aparición de las dos listas de su nombre, ¿qué fue lo que sucedió ahí? mire eh, yo con respecto a eso soy muy serio y realmente si alguien me tiene que jugar y me someto son los trabajadores uh -huh. yo firmé la, la normalización y bueno los compañeros, este, yo le agradezco que, que, que hayan querido que yo esté en la lista de ellos y todo esto pícaros, este me abrochar, yo firmé adelante la normalización y atrás te abrochan una lista y te ponen tu nombre sin avisarte. Pero bueno, es son cosas, eh, este, no son demasiado importantes, lo importante es que yo los firmé, y, y bueno, y, y yo sinceramente, te vuelvo a repetir Lucio, este yo le agradezco a los compañeros que hayan pensado en mí, pero tenemos que ser un poco más serios y no, no. no no me pueden poner, no puedo estar en dos listas. Ah. Eh, yo me tomé una decisión, la decisión mía había sido tomada desde un principio de acompañar a Pedro Agustín Garay como, como conductor de la CGT, porque tiene trayectoria, eh, eh, experiencia, eh, una conducta intachable, eh, es un, un hombre que está al lado de los trabajadores, eh, tiene un montón de cualidades que por ahí a muchos de nosotros nos falta, nos falta por experiencia, este, por un montón de cositas. Este, entonces era el conductor ideal y también era propuesto y fue propuesto por Pestipino. Uh -huh. eh, descarta que lo sea Garay, digo, teniendo en cuenta la impugnación y que todo esto puede volver atrás. Si uno analiza sus dichos, estupia, ¿puede ser que se vuelva a votar? Eh, nosotros estamos trabajando en eso este mientras tanto nosotros seguimos siendo conducción uh -huh. o sea arena sigue siendo el delegado sí sí y yo el subdelegado regional uh -huh. ¿Mm? ¿y cuándo debería resolverse la impugnación estupía? bueno pl hay plazos digo o es sin plazos nosotros este hicimos esto este acto y bueno este la Secretaría central los compañeros en la Secretaría Interior tendrán que decidir eh, en la parte legal si corresponde o no corresponde, para nosotros corresponde porque este, trabajamos conforme al estatuto eh, de la Confederación General de Trabajo. Conforme a eso nosotros nos guiamos y bueno, es lamentable que pasen estas cosas, pero bueno, este, siempre los compañeros tienen ansiedad de asumir ciertos lugares y, y no se dan cuenta ansiedades, llevan a cometer errores y, y los errores después llegan a tener este desprestigio de las instituciones entonces lo que le pedimos es que reflexionen nada más este, y bueno y, y que en el futuro los tienen que encontrar juntos nosotros siempre trabajamos por la unidad siempre fue este un trabajo que tuvimos por la unidad con, con Garay y otros eh, compañeros tratar de, de forjar la unidad Ajá. Bueno, no se pudo, pero tampoco se puede dejar de, de, de intentarla, ¿no? Queda clarísimo. Estupia, le agradecemos la gentileza y le deseamos un buen domingo, ¿eh? No, eh, muchísimas gracias y espero que hoy los se pasen una fiesta en paz y alegría y realmente un saludo a todos los, los municipales que han trabajado para que esta fiesta se pueda realizar y que la disfrute este todos los salavarrienses ¿va a participar usted tupía? no no estoy en la ciudad Lucio Ajá. estoy en Buenos Aires así que por eso desde acá un saludo muy grande a todos los lavarrienses y que disfruten este realmente de todos esos actos que seguramente le cuesta mucho al contribuyente entonces que mejor que disfrutar pasarla bien con alegría y con buenas intenciones y bueno este Y felicitar a las autoridades que realmente han hecho posible y a los trabajadores este, este acto, ¿no? uh -huh. principalmente con los contribuyentes. Queda claro. Muchas gracias, Estupia. Hasta luego. No, faltaba más. Adiós. Gracias. José Salvador Estupia, Secretario General de los Trabajadores Municipales de Olavarría, hablando de su almuerzo con Moyano, de la normalización o no normalización de la CGT regional Olavarría. Y de...